te estaba esperando como me has dejado ir lo que siento es difícil de expresar solo sé que sin ti nada tiene sentido el camino es largo y no conduce a ningún lugar lo sé debí de decírtelo hoy, ayer o simplemente la primera vez que te vi porque en aquel momento supe que te había encontrado había encontrado lo que siempre había buscado soñado, añorado a ti y ahora me preguntas si ¿sí te quiero Sí, y mil veces sí me quedaré me quedaré contigo mientras mi corazón lata porque sé que ese latido eres tú rápidamente llamé a la azafata para comunicarle que deseaba abandonar el avión faltaban pocos minutos para despegar pero le expliqué que un asunto personal y urgente me reclamaba Las azafatas y el capitán se extrañaron de mi comportamiento, pero al ver mi cara de precipitación, decidieron abrir la compuerta para que pudiera salir. Tan rápido como pude, me abrí camino entre el gentío que llenaba la terminal para llegar hasta el coche. Apresuradamente contando los minutos para encontrarme con él, cogí la salida hacia la autopista que conducía a la ciudad. Ya más tranquila sabiendo que no tardaría en abrazar a mi amado Encendí la radio para sintonizar Onda Cero, mi emisora favorita En ese momento sonaba la canción Lucky Town de Bruce Springsteen Una de mis preferidas Sonreí porque hasta la música era cómplice de mi felicidad Cuando la voz del Bosch hizo su aparición la canción se interrumpió bruscamente para anunciar el paso de un informativo de última hora Eso no indicaba nada bueno La voz de una joven locutora irrumpió con un tono de voz sombrío y apesadumbrado informando que el vuelo IB-234 había explotado en el aire nada más despegar No podían precisar si existían supervivientes entre los 258 pasajeros Pero una tragedia aérea pocas veces deja supervivientes De repente se me heló la sangre Ese era el vuelo en el que iba yo hacía apenas media hora Sentí un gran dolor por todos aquellos que habían corrido la fatal suerte Por sus familias, sus amigos Pero también mucho alivio Al pensar que el destino me había querido salvar Estaba claro que hoy no era el día de mi muerte Hoy Había vuelto a nacer Mientras pensaba en ello Y sin poder evitar una sonrisa en mis labios Decidí apagar la radio Nada ni nadie podría estropearme este día Apreté el botón de apagado Pero la radio siguió sonando Volví a apretar Pero la locutora siguió relatando la tragedia y en ese mismo instante un claxon sonó a escasos metros. Solo me dio tiempo a disparar el frontal del camión que se me venía encima impactando sobre el parachoques de mi automóvil mientras seguía escuchando a la locutora informando que las autoridades confirmaban que no existían supervivientes de la tragedia del vuelo IB-234.